Décadas han pasado. Décadas han pasado desde que vi la luz por primera vez. Tengo una vaga visión despertando en aquella que fuera mi cuna. Las imágenes se vuelven más claras cuando regresaba a mi lugar de nacimiento. Una casa relativamente vacía era de tarde. Las luces estaban encendidas. Tenía tres años. Y de ahí el recuerdo salta al frente de mi casa. Sentado en la banqueta y de frente a mí, la motocicleta de tránsito del vecino de frente, tal vez con cuatro años. Mi recuerdo vuelve a saltar, mi madre me llevaba por primera vez a preescolar, y yo me quedaba llorando cuando ella partía, pero las aulas con las pequeñas mesas y pequeñas sillas me confortaban, curioso, no ubico a los niños que estaban en el aula hasta el momento en que salimos a un pequeño patio. Debe haber habido varios juegos, pero yo con una resbaladilla. En mi memoria ubico mis diseños coloreados, que guardaba en una vitrina y lo revisaba con orgullo. Otro recuerdo que quedó fijo en mi memoria, tal vez en segundo año de kinder, En un patio más grande no esperaba la hora de salir y jugar con una llanta de auto, y me divertía rodándola. Muchos recuerdos, mucha nostalgia. Décadas han pasado, una vida se ha transitado, y una vida por transitar. Tengo una vaga visión despertando en aquella que fuera mi condición.